Es lunes 12 de diciembre, la semana comienza sin lluvias y con un ascenso de las temperaturas diurnas. Durante buena parte de esta semana va a continuar esta situación de Poniente con pocas lluvias y temperaturas elevadas para esta época del año. Hoy alcanzaremos una máxima de 18 grados. Ahora tenemos 13,7 grados de temperatura según el termómetro de Teleilch. Esta semana es la escogida por los regantes... ...para evitar los recortes del trasvase Tajo Segura... ...previstos en ese plan hidrológico del Tajo... ...aprobado hace unos días... ...por el Consejo Nacional del Agua... ...con la abstención de la consellera de Agricultura... ...del Gobierno Valenciano... ...el viernes comenzarán en Murcia... ...las movilizaciones de los regantes... ...que vuelven a defender el trasvase... ...ya que sus días para el riego están contados... ...si finalmente el Consejo de Ministros... ...aprueba los incrementos de los caudales ecológicos propuestos... ...mientras los regantes se movilizan en la calle... ...por el futuro de la agricultura... ...los ciudadanos nos preparamos para entrar... ...en la época más consumista del año... ...debido a las fiestas de Navidad. Fill my sock with candy A little bright and shiny toy. You wanna make me happy And I fill my heart with joy Then I sign I give my plea And I bring my baby back to me, back to me. Here's a make of this rainy hurry Well, the time is drawing near It sure won't seem like it is But I know my baby's here oh, my Fill my sock with candy Bright and You me happy and my heart with joy the baby back bring me And my bring Hoy les contaremos que la Audiencia Provincial ha condenado a una policía de la Comisaría de Elche a un año de prisión y dos de inhabilitación en cargo por haber ayudado a su novio delincuente. La gente consultó las bases de datos para pasar la información sobre la investigación policial y judicial que había abierta contra él y su entorno delictivo. Se le ha condenado además por blanqueo de capitales al recibir dinero en su cuenta corriente procedente de la compra fraudulenta de vehículos en Italia. Y el alcalde ha asegurado que 5.000 empresas familiares de Ilche se van a beneficiar de la bonificación del impuesto de sucesiones que acaba de aprobar el Gobierno de Chimopuch y que tiene como objetivo garantizar el relevo generacional de las pymes. Por otro lado, los socialistas en la asamblea del pasado sábado fijaron la estrategia electoral de cara a al 2023. Destacaron la necesidad de salir a la calle para explicar mejor la gestión de sus gobiernos, el de Elche, el de Pedro Sánchez y el de Chimopuch. También les contaremos que Elche capta hasta ahora 17 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, la última subvención. ...de 237.000 euros será para la gestión de los residuos orgánicos de basura... ...se va a destinar a aminorar... ...el coste de la implantación del quinto contenedor... ...el marrón. El Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno... ...tiene que devolver la subvención recibida por el Ministerio de Cultura... ...de 30.000 euros al no haber desarrollado... ...el Plan Rector de Acequias para el Palmeral. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos contará que el Elche Club de Fútbol disputó otro partido amistoso a puerta cerrada y volvió a perder, dejando de manifiesto la necesidad de reforzar el centro de la defensa. Es una urgencia de un equipo colista que intenta salvarse del descenso. Este miércoles volverá a disputar otro partido de entrenamiento. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo, contándoles, o más bien recordándoles, que el reparto de los bonos consumo para las compras navideñas comenzará esta misma semana, ...mañana martes será la venta presencial... ...y el miércoles la online... ...pero antes hay que apuntarse en la web municipal... ...y el plazo, pues acaba hoy... ...en la web elchbonoconsumo.es... ...se trata de una nueva campaña... ...para incentivar las compras en el comercio... ...la hostelería y restauración del municipio... ...gracias a esa subvención... ...de algo más de medio millón de euros... ...recibida por parte de la Diputación Provincial... Y ayer el alcalde calculó que en Elche hay 5.000 empresas familiares que podrían beneficiarse de la bonificación del impuesto de sucesiones aprobada por el Consejo, por el Gobierno valenciano. Carlos González señala que esta iniciativa contribuye a consolidar el tejido empresarial y favorece que las empresas puedan tener un mayor tamaño y ser más competitivas y sobre todo garantizar el relevo generacional. Una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. Facturen lo que facturen, lo que garantiza su continuidad o lo que es lo mismo. Sirve para consolidar nuestro tejido empresarial. Esta medida era una reivindicación de AEFA, de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante, que le fue planteada precisamente en Elche, en nuestra ciudad, por su presidenta, al presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Y Yelche sigue trabajando para captar fondos europeos con el fin de poner en marcha proyectos para modernizar pues, el municipio. Hasta el momento hicieron balance y se ha logrado 17 millones de euros. Lo hicieron el pasado viernes en Junta de Gobierno. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ross. En los últimos meses, Elche ha logrado captar 17 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para la modernización y transformación urbana del municipio. Destacan los 9,9 millones para la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, 4 millones para iniciativas de movilidad que incluyen la compra de autobuses eléctricos, el pago con el móvil o la instalación de una electrolinera, además de los 2,4 millones destinados al Plan estratégico de turismo que incluye la modernización del museo de la festa y los 873.000 para digitalizar la concejalía de gestión financiera y también para tareas de ciberseguridad de la administración electrónica ahora han recibido una subvención de 237.000 euros para la gestión de residuos el 40% de lo solicitado una cantidad que se destinará según el edil de limpieza héctor 10 a minorar el coste de implantación del contenido Marrón en el municipio, la puesta en marcha de los vehículos necesarios y las labores de concienciación ciudadana. Hasta el momento, como decimos, se han captado 17 millones de euros, pero la búsqueda de fondos europeos no queda ahí. La próxima semana se presentará un nuevo proyecto de iWest Delch para la digitalización de los contenedores de agua. Casi 17 millones de euros a los que esta semana hemos conocido que se van a sumar 237.568 euro in lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Como saben, el Ayuntamiento se presentó a los fondos Next Generation con el proyecto de implantación de la van de la fracción orgánica, de la implantación del contenedor marrón y la resolución en este caso de la van de Cambio Climático con los fondos Next Generation otorgan a Elche estos casi 240.000 voor het el proyecto de van de contenedor marrón. Pues precisamente la implantación del quinto contenedor va a continuar durante este mes de diciembre... ...en Carruso Este, en la zona delimitada entre Avenida de Novelda y Libertad y Cortes Valencianas... ...y también en pedanías como Arenales, Balsale, Balsares, Valverde y Perleta. Y el Partido Popular, el Grupo Municipal, ha criticado que el equipo de gobierno... Tiene que devolver una subvención de más de 30.000 euros. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El PP ha denunciado que el equipo de gobierno tendrá que devolver más de 30.000 euros obtenidos de una subvención del Ministerio de Cultura. Según el presidente popular, Pablo Ruz, el equipo de gobierno solicitó esta ayuda para realizar el plan rector de acequias que exige la ley del Palmerán. Este plan contempla la mejora y mantenimiento de acequias, así como la actuación de eficiencia hidráulica. Según Ruz, esta ayuda fue concedida hace año y medio y critica que la licitación quedó desierta porque la única adjudicataria fue desestimada y el plan sin realizar. Para los populares esta actuación es síntoma del abandono por parte del Gobierno del Palmeral ilicitano y el mantenimiento del patrimonio. Para Ruz es una cuestión más que se suma al incumplimiento de la ley del Palmeral y a la tardía formación de los órganos gestores del Patrimonio Unesco como son el Patronato y la Junta Gestora. Según Ruz el equipo de Gobierno ha acumulado más de 100 correcciones de pliegos de condiciones y una treintena han quedado desiertos. Llevan un año para hacer un plan rector de acequias, un plan rector hidráulico, hídrico, que han sido incapaces de elaborar. Llevan más de un año para hacer un plan de gestión del Palmeral que han sido incapaces de elaborar. Todo esto es un suma y sigue, y nosotros hoy volvemos a denunciarlo. Para eso estamos, en definitiva, para fiscalizar y para denunciar. Volvemos a decir que la implicación del Gobierno socialista Estos últimos años eh, no hablamos de, evidentemente, en toda la historia, porque seríamos injustos si lo afirmáramos. La implicación del Gobierno socialista de Carlos González en la gestión del palmeral a los hechos me remito es, me remito, es inexistente. Y la Junta Local de Gobierno también ya ha aprobado vetar a la empresa que realizó las obras de la Calle Virgen de la Cabeza, una actuación que la mercantil no llegó a terminar pese a la flexibilidad del equipo de gobierno, causando un grave perjuicio para la ciudad. Ahora, tras finalizar el plazo sin presentar alegaciones y después de reconocer el abandono de las obras, El pasado viernes, la Junta de Gobierno dio luz verde a que no se contrate a la empresa Edifica durante los dos próximos años. Y, eh, después de que no haya presentado ninguna alegación a ese plazo final y después de que haya sido eh, bueno, pues la propia empresa la que reconoció el abandono de la obra, hoy la Junta de Gobierno local ha procedido a sancionar a la empresa con la imposibilidad de contratar con el Ayuntamiento del Che durante los próximos dos años. Y que, desde luego, contra esta aprobación de la Junta aún cabe un recurso de reposición para agotar la vía administrativa. Y que, por tanto, es la manera que, en este caso, pues el Ayuntamiento tiene de sancionar a la empresa y de protegerse ante un comportamiento, desde luego, que generó grave perjuicio al Ayuntamiento de Elche y al interés general, ya que dilató. ...sin eh, estar justificado el plazo de la obra y eh, la... ...y abrimos la página de sucesos... ...la Audiencia Provincial ha condenado... ...a un agente de la Comisaría de Elche... ...a un año de cárcel... ...y a dos años y tres meses de inhabilitación de cargo público... ...y también al pago de una multa de 3.800 euros... ...por ayudar a su novio delincuente... ...la acusan de los delitos de blanqueo de capitales... ...y revelación de secretos... ...la sentencia declara aprobado que la funcionaria... ...destinada a la unidad de la Policía Judicial de Elche... ...infringió el deber de sigilo y reserva... ...al que está obligada por su cargo... ...realizó varias consultas en bases de datos... ...para facilitar información a su novio... ...y a su entorno delictivo... ...en concreto su pareja pudo conocer... ...que un juzgado le había intervenido... ...tres de sus móviles... ...en el marco de una investigación... ...por un delito de robo con fuerza... ...así como los datos de un coche policial camuflado... ...lo que frustró esa investigación... El tribunal también ha declarado probado que la policía recibió en junio de 2019 en su cuenta corriente 7.500 euros procedentes de la compra-venta fraudulenta de vehículos en Italia a sabiendas de su procedencia delictiva. No obstante, la audiencia ha absuelto a la, a, la, a la acusada de un delito de omisión del deber de perseguir delitos al entender que no ha quedado probado. ...que presenciara en su vivienda... cómo su compañero sentimental y otros individuos... ...fabricaban sustancias estupefacientes. Y por otro lado, la policía local... ...ha detenido a una mujer de 21 años... ...por amenazar a los agentes con un destornillador... ...después de entorpecer el tráfico... ...en la avenida de las Cortes Valencianas... ...la joven portaba casi 5 gramos de cocaína... ...y eh, se encontraba en las dependencias policiales... ...tras intervenirle las sustancias estupefacientes. Cambiamos de asunto. Los regantes del Segura han acordado pasar a la acción. Se han fijado más movilizaciones. El viernes las protestas contra la aprobación del Plan del Tajo... ...con los incrementos de los caudales ecológicos... ...que ponen fecha de caducidad al trasvase comenzarán como decimos el viernes, en Murcia. A las 10 de la mañana se concentrarán ante la delegación del Gobierno. Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto han organizado esta concentración junto a las Mesas del Agua de las tres provincias afectadas por la limitación del trasvase a la zona del Levante. Y por su parte, aquí el alcalde ya ha fijado fecha para el Pleno Extraordinario pedido por el Partido Popular para reprobar ...al gobierno de Chimo ...por haberse abstenido en la votación del plan de Tajo... ...y no haber votado en contra... ...de los incrementos del caudal ecológico propuestos... ...este Pleno Extraordinario se va a realizar... ...a continuación del Ordinario... ...que se celebrará el último lunes de cada mes... ...pero que se adelanta al 19 de diciembre... ...así que el Pleno Extraordinario será el próximo lunes... ...más cercano a las fiestas navideñas... ...y González ha señalado que con esta convocatoria... ...se da curso en tiempo y forma... ...a una petición de la oposición... ...con el fin de facilitar el debate... ...de los asuntos públicos y la transparencia. Y el PSOE de Elche celebró este fin de semana... ...su asamblea ordinaria en la que... Se hizo un balance el secretario de los socialistas, Alejandro Soler, de la gestión de los gobiernos. Y además se prepararon para afrontar el año de las elecciones, 2023. Y han señalado que se han visto en la necesidad de salir a la calle para explicar mejor la gestión de los socialistas, la del gobierno de Chimopuch y la de Pedro Sánchez. Escuchamos al responsable del partido, Ramón, San, Ramón Abad. Esta Elche vamos a explicar la gestión realizada en el ayuntamiento de Elche. Vamos a explicar la gestión realizada por los gobiernos de Chimo Puch y de Pedro Sánchez y sobre todo vamos a salir a la calle, vamos a volcarnos en cada barrio y en cada pedanía a explicar la gestión y a recoger ideas, propuestas y sugerencias de cara a renovar nuestro proyecto político para las elecciones de mayo de 2023. Y desde Podemos han propuesto crear una oficina municipal para realizar trámites de las administraciones públicas. El portavoz de este, de este partido político, Moisés García, propone que este servicio se oferte en las oficinas OMAC, las municipales, y considera que sería útil para personas mayores o con dificultades al acceso digital. Este nuevo servicio sería una mejora dentro de la atención ciudadana, tanto para la gente mayor como para aquellas personas con dificultades de acceso tecnológico. Así, por tanto, se salvaría esa problemática que muchas veces se encuentran a la hora de pedir cita electrónica en las distintas administraciones. Así, la falta de atención personal... Y el pasado viernes, como ya dijimos, en Alicante se celebró la cumbre euromediterránea en la que Pedro Sánchez hizo de anfitrión de Macron y de otros jefes de Estado y la presidenta también de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Todos pudieron degustar un menú elaborado por la chef ilicitana Subsidiaz, quien escogió el menú de quisquillas y gambas de Santa Pola y guisantes del Camp Delg, aunque el toque más ilicitano lo incluyó en el postre. ...al elaborar un helado de turrón con forma de dama de Che ...gracias a un molde... ...así rindió homenaje al busto ibero ...en el 125 aniversario de su hallazgo. Y mañana, mañana martes... ...José Antonio Valero, el vicario episcopal... ...va a recibir el título de hijo adoptivo de la ciudad... ...el gobierno local quiere con este nombramiento hacerle un reconocimiento a su compromiso social y su vinculación con la cesta, entre otros muchos motivos. Aunque es natural de Orihuela, lleva más de 30 años en Elche y su nombramiento como hijo adoptivo lo vamos a retransmitir a partir de las 7 y media de la tarde, mañana martes, en directo desde el Gran Teatro. Valero llegó hace 30 años a Elche con un encargo, crear una nueva parroquia. Pero si le enseñaron a construir una parroquia, ...y sí me enseñaron a hacer una parroquia... ...como una gran familia... ...y ese creo yo que es mi, mi mayor gozo... ...mi mayor alegría. Y en el marco de las fiestas de la Purísima... ...el pasado sábado en Torrellano... ...se llevó a cabo la fiesta del Girachaquetes... ...en la Plaza de San Crispín... ...es el segundo año que se representa... ...la confesión del condado de Torrellano... ...a Juan Bahillo de Llanos en 1716, como consecuencia de su participación en la guerra de sucesión. La Asociación Cultural La Cocina del Infierno ha querido consolidar este hecho histórico y este año ha contado con una subvención del Ayuntamiento de 8.000 euros para apoyar este evento. Podréis conocer a grandes rasgos y sin el rigor histórico que encontraréis en un documental de la 2, la historia de Juan Bahillo de Llanos y sabréis cómo consiguió convertirse en el primer conde de Torrellano. La música que escoltareu ha sido creada para la ocasión y no deja de ser una metáfora musical de la vida. Mes de 150 participantes en el espectáculo, todos veines y veines del poble, ya es que ha sido un éxito. Pase el que pase. Y así fue. Y a pesar de la lluvia, también tenemos que hablar de otro éxito. Ayer domingo, más de un millar de corredores participaron en la undécima edición de la subida al Raco de la Morera. ...al pantano, superando las cifras del pasado año... ...los organizadores contaron con 120 voluntarios... ...para preparar esta prueba de casi 15 kilómetros... ...la meta estuvo en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...y tuvo animaciones como una banda de música... ...durante la extensión al cau, una batucada y hasta un DJ... ...el alcalde como corredor y como alcalde... ...destacó la organización de esta prueba... Bueno, tengo que hacer una valoración muy positiva. Considero que la prueba ha estado muy bien organizada, muy bien planteada. Eh, los voluntarios y todos los colectivos que han estado implicados han desarrollado una gran actividad que ha posibilitado que hayamos podido participar y disfrutar de una carrera que con la lluvia ha tenido una complejidad adicional.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 Pues cuando faltan seis minutos para llegar a las siete y media, es momento de dar paso a nuestro compañero Paco Gómez con la crónica deportiva. Nos cuenta la derrota del Elche en un nuevo partido amistoso. Fue el pasado sábado, pero este miércoles hay otro. ¿Cuáles son las debilidades del Elche Club de Fútbol en estos momentos y para el nuevo entrenador? Nos lo dice inmediatamente Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche disputó este sábado el partido amistoso a puerta cerrada en el Martínez Valero ante el Genk, líder de la Liga Belga, un encuentro de entrenamiento ...que se saldó con derrota a Franji Verde... ...pese a que Ezequiel Ponce y Pere Milla... ...pusieron con ventaja a los de Machín... ...hasta en dos ocasiones... ...el técnico Soriano apostó por un once... ...en el que combinó jugadores a priori... ...titulares y suplentes... ...como ya pasó el jueves... ...ante el Leeds United en el Festa de Elche... ...los primeros minutos fueron accidentados... ...nada más arrancar el duelo... ...Javier Pamies, el canterano... ...tuvo que ser sustituido aparentemente por lesión... ...su lugar lo ocupó Carles Marco... ...y es que el Elche tiene un grave problema... ...en el centro de la defensa puesto que Enzo Rocco y Diego González no han participado en los últimos amistosos por molestias, mientras que John Chetahuya sufrió un fuerte golpe en el gemelo en el Festa del por lo que también está fuera de combate. Además, Pedro Vigas... No entró en la convocatoria para el duelo de ese encuentro. El técnico blanquiverde Pablo Machín ya avisó tras el partido frente al Festa de Elche que necesita fichajes en el centro de la defensa y que sería inteligente firmarlos antes que el resto porque el Elche es colista y desde luego tiene más urgencias que la mayoría. En la segunda parte, frente al GEN, compres como Badía, Guti, Mascarell, Premilla, Josan y Lucas Bollet tuvieron minutos. Precisamente fue Premilla el que volvió a adelantar al Elche nada más comenzar los segundos 45 minutos. El Ilerden se aprovechó un buen pase de Bollet para colocar el 2-1. Sin embargo, en la recta final fue el conjunto belga el que le dio la vuelta al marcador. Por cierto, que el Elche disputará este próximo miércoles a las 10 y media. De nuevo, otro partido de entrenamiento y otra vez a puerta cerrada en el martes. Tinez Valero será frente al Intercity de la primera ref. Hasta luego. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966 22 47 47 o en publicidad la mejor combinación de éxito.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 Muy buen día. Comenzamos una semana marcada por la situación de Poniente con paso de borrascas atlánticas que van a aportar nubosidad, poca lluvia y temperaturas elevadas. Durante esta madrugada, algunos intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Tel Telaels, han bajado hasta los 12 grados. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 9-10 grados. Ayer domingo tuvimos una jornada invernal con temperaturas que prácticamente ...prácticamente no pasaron de los 14-15 grados... ...y precipitaciones de carácter débil... ...en buena parte del territorio... ...se recogían cantidades en torno a los 5 litros metro cuadrado... ...sin embargo para hoy tendremos alternancia de nubes y claros... ...viento en calma por la mañana... ...por la tarde viento flojo de suroeste... Hoy suben las temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados. Mañana martes tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos. No descartamos durante la segunda mitad del día alguna precipitación de carácter débil. Las temperaturas seguirán subiendo máximas que van a rondar los 19-20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 16 grados. Para el miércoles apertura algunos claros, temperaturas máximas de 20 grados, el jueves no se descarta alguna precipitación de carácter débil, temperaturas en torno a los 18 grados y ya de cara al fin de semana poco a poco se impondrá la estabilidad atmosférica de la mano de un anticiclón que seguirá dejándonos temperaturas diurnas elevadas aunque las nocturnas bajarán de forma notable.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 Uno podemos ayudar a muchos. Sponsors oficiales: Ernesto Joyero, Restaurante La Posada, Piscinelia, Juan Fran Asencio, El Vilas, Amal Sol, Método Cristina Petrati, Ferretería La llave y Grupo Paredes Automoción. Colaboran T y Ayuntamiento de Elche.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 Este año en la Comunidad Valenciana se está conmemorando el centenario del nacimiento del escritor Joan Fuster, el intelectual valenciano más importante del pasado siglo. Escribió numerosos ensayos y uno de ellos, Nos Altres Valencians, inició el movimiento de recuperación cultural y nacional del país valenciano. Joan Fuster estuvo en varias ocasiones en Elche para ver y disfrutar ...de nuestro misterio... ...y por ello el jardín que lleva su nombre... ...recoge en la placa... ...las palabras que dedicó a nuestra festa... ...pues bien, con motivo de este centenario... ...uno de nuestros colaboradores... ...el doctor en filosofía y alcalde de esta ciudad... ...a finales de la década de los 80... ...principios de los 90... ...Manuel Rodríguez... ...acaba de publicar un artículo... ...que recoge esa vinculación... ...del escritor valenciano con Elche... ...en la revista de este año... ...de las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...Socpera Elche... Buen día, Manolo. Hola, buen día. ¿Qué tal? Eh, primer, eh, antes que nada, Joan Fuster. ¿Por qué es el intelectual, el escritor valenciano más importante del siglo XX? En honor a Joan Fuster también en Valencia. Malve, venga. Eh, no, yo creo que es importante, claro, que es importante porque bueno, él es una persona dat hij een lange loopbaan heeft gehad als journalist en journalist. Hij een lange loopbaan gehad als journalist en journalist. Hij heeft een lange en journalist. Hij Hij een lange Hij is een lange als en Hij heeft een lange als Hij heeft als de het propie de studies die heb gedaan over Rui de Corella, Sandy Santander, sobre Xavier de Viena, en en en is een persoon die publiceert in periodics, en no? vanuit dat punt van de de de de de de de de realiteit... ...del de a de del País... I com tu bé has dit, Y la, la segunda problema de Valencia de alguna manera is een punt referencial de lo que es el intento de reconstrucción nacional de pueblo de, de, de, de, de, de Valencia. Pues eh, Manolo, siendo alcalde de la ciudad, tú vas rebre a Joan Fuster, él conocies. ¿Qué, ¿Qué va a decir Joan? ¿Qué día? Cada vegada que visitaba Elche veía el misteri. ¿Qué mes día? Sí. Bueno, voor het eerst de zonne-eigenaar, ik heb er een ik heb en ik heb er een aantal gehoord, en ik heb er een aantal gehoord, en ik heb er een aantal gehoord, en de heb er een aantal gehoord, en ik en en tabel parla del seven cash, no? ...en wat is de het Païs Valencià. Een van de dingen is dat de plantilla, wat er gebeurt, wat er gebeurde en wat er gebeurd... en dat is van de verbetering país, dit land heeft. zegt, dat is alcohol, miljakaap Valencia, Oriol de Murcia... en daar gaat het over. Dus er is een gebrek aan verbetering, vanuit het punt van het gezien, dingen die dat het begin van het probleem A en marge, el tema autonòmic, pelsia ja, se n'han se n'han fent cobres, no? ...pero jo crec que en cada falta eh, molt per el tema de la població del país. No, no són totes cuestions de carreteres que sabès que se fan mm. i por si les ventilla ja que femés, però també eh, per exemple la llacions de, de, de rodalies, no? també de via de via, no? de tant jo ja sòbi una manera pues, molt més eh, arribar a moltes més poblacions i a demés en molta millor eficàcia que la que està a venda actualment maar apart daarom is de concessie de historie commun, de potentiecering van wat deze concessies de propjes van de Poble Valencià. ik denk dat er veel dingen zijn. De vertebratie politieke van het land, dat betekent niet dat iedereen Valencia, is, maar de vertebratie is dat je moet op een basis van de steden, zoals de steden die deel uitmaken in het Valencianenland. De autonomie betekent dat iedereen moet te wat wat hij kan doen en en heb het over de politieke kant van de regering. Het is niet alleen de politieke kant. Het is ook de kant van de economie. Het is ook de kant van de sociale kant. Het is ook de kant van de klimaatkwestie. Het is de kant van de kwestie van de arbeidsmarkt. Het is ook de kant van de kwestie van Het is ook de kant van de kwestie van de klimaatkwestie. Het is ook de kant van de kwestie van de klimaatkwestie. Het is de Het is ook van van de de de van de eh qué día del misteri. Bueno, el misteri iba se va a ocupar, no? o sea, va, se va a plantear muchos botes eh pues el, el tema el tema de la fiesta, ¿no? Él plantea ja ya eh, varias cosas, ¿no? Eh, que podrían ser referencia respecto a la su preocupación de la fiesta. Lo primer la, la, una de las cuestiones que veo él va a plantear el tema de la revisión del test, ¿no? dar revisiones yo del de, de test que se en tal porque bueno pues ha habido muchas eh digam, no no tal ilusión, sino pues el CD de d de Nast que cada otro que se ha hecho un fuel y tal y y el tema. de. a da bastante se estaba preocupaba de que escantors cantaren B, porque además si no saben pronunciar, si la mucha gente desconeix la llengua en la que estan escans, ¿no? Para cantar, pues la verdad es que se canta mal, ¿no? Ze kantt pues, a mal, perc het is meer los in munt en notes, of ze staat monsters voetjes, puus voorstande, puus voorstande thema, que es important que la chen con fada representacio sàpica, que lo que està fent. ¿no? O siga que aixa vol dir que quant ei venia per allà per desainzuitanta, o sea, estem parlant de ainzuitanta, o on venia sobre la festa, no? Uitanta, setanta, no es pronunciaba mol el valencià de del, de, la de la partitura del drama?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 en cuanto a la renovación del patronazgo, después de al final se llegó a un poco acuerdo, pero en fin, pues eh e reconece que va a ser Joan Fuster y él estaba preocupado principalmente por cómo se cantaba el misteri, ...per cómo se pronunciaba y voor mij, er por mí hay una cuestión en lo abro de yo y hij iba a colaborar en la redacción de textos, ¿no? Respecte al tema de la de la festa. Y, eh, bueno, yo creo que ahora cuando dan que ve, perdón, el año 24 base de verdad el centenario de la de restauración que feu Óscar Esplar. Eh critica costes, vamos, algunas aspectos de la restauración de Óscar Esplar y yo creo que sería un buen moment... igualmente ja, para revisar estos temes. No? La posición de John Foster respecte... a textos y la la, la la, en fin, la la, la de la festa, o la correspondencia de la cesta y para atrapar, bueno, pues captar ja lo que feu Óscar Esplar. Yo creo yo pensé que eso me le een un, de les ponències que es poguen fer, per congres, conre la és els que poguen haver en el en en el 2024 que és el de la restauració que fa Óscar esta. I pot ser, i pot ser, 24, eh, si se fa cas de les indicacions de Joan Fuster i de altres, el, intellectuals, pot ser que siga una revolució també per a, per a la festa, la festa dels podrien canviar algunes coses. Bé, bueno, de hay toch que pensar Ik siga. dat dat je... Ik denk dat de novetat van de feest is het conservat de traditie. We denken dat in dit mond, dat we echt heel veel exposeren aan wat is de leegere in de prensa, in de middel van de communicatie. We hebben altijd de novetat de De novetat van de ministerie is het conservat plenamente la traditie. I en in dat geval denk que dat John que een vraag aporta una belangrijk. muy importante. in een van zijn eerste artikelen, ja, ik weet niet of ik me ik niet en maar dat is ook een anterior. En hij ze een realmente het mysterie is volgens mij en is geschapen per wat wij planten is de vraag het een religie is die is een en dat is wat ik in het artikel se het no mysterie si no es dentro del concepto de que es la festa del pueblo. Si se de que el misterio es la festa del pueblo, igual perdutó, eh, en perduda ciencia de la cosa. Perquè entonces se convertiría el misterio simplemente en una pura representation teatral, eh, bueno, y a en cual se va a la obra de teatro Y el misterio no es cual se va a la obra de teatro, es también la festa del pueblo de la festa en que el pueblo de eh, celebra la función de la Mareu, no? Y pensar, yo creo que té una serie de een serie connotaties, die posaba duidelijk, John Fuster, en in en fin, eh, planteaba eh, en de Seuvel Screens, que realmente hay toch, si se perden die elementen, en es ese element de, de, de, litúrgico, de element del de representatie, como en todo de valor religioso, de valor emocional, sentimental, cultural, no? Naturalmente se per... Tertje. No? En hun dia, ik denk dat het een van de kwesties is dat ik in andere momenten, aperillar pues me voor de zoveelste En dan zei hij dat hij dat hij dat hij mal, que no sé qué, hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij dat hij het is niet eens konden se de stad, ze worden de pero en mens, maar in feite het que is Sobre todo se asegura para is voluntad del de niet is, de Pero si falta esa er een de que es la festa del poble, pues is, sí, pues eh, is mm het -hmm. de kennis van de mensen. Als is, de kennis van Als er is het dan is het een een Lok uh het -huh. es es eh, de eh, essentie van de mistiari, is de festiva van we het nu Joan Fuster del over sí. del Seu van zijn acabar a we que, que a met de tekst van de monolithie je, als gaat in het tuinje van de Joan Fuster. dat ik ook. De, memoria, de memoria, o el ja, ja, ja. Vinga, we gaan even kijken. Elch canta la Sewa Festa como una liturgia, estrictamente local. Maar Elch, cuando la canta, canta per todos nosotros, per todos els qui parlen como es parla Elch. Diría yo que aques día de agosto, laide dolce y daurat, que agita les palmes del vostre cel, resuméis, en el sewambit, l'integra geografia del idioma. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida?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 101.4 Tele Elche Radio Marca. Pues cuando quedan 7 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, es tiempo de recordar la crónica deportiva Paco Gómez nos está contando que el Elche Club de Fútbol disputó otro encuentro amistoso. Perdió y el nuevo entrenador pues puso de manifiesto la urgente necesidad de reforzar el centro de la defensa de un equipo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 Martínez Valero será frente al Intercity de la primera ref. Hasta luego.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Cam Delch.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 ya que los días para el riego están contados si finalmente el Consejo de Ministros aprueba los incrementos del caudal ecológico propuesto. Mientras los regantes se movilizan por el futuro de la agricultura, pues los ciudadanos nos preparamos para entrar en la época más consumista del año debido a la cercanía de las Navidades. <risa> Baby's well, oh, oh, oh, Fill oh, my sock oh, with candy oh, and all bright and shiny talk. Oh, you wanna oh, make me Happy oh, and I fill oh, my oh, Heart oh, with joy oh, then the sign give my plea oh, oh, And oh, I bring my baby, oh, oh, my baby Back to me Here's a make of this Rainy hurry Well the time is drawing near. It sure don't oh, seem oh, oh, like is my baby Baby's here Baby's here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 por haber ayudado a su novio delincuente. La agente consultó las bases de datos para pasarle información sobre la investigación judicial que había abierta contra él y su entorno delictivo. Se le ha condenado también por blanqueo de capitales al recibir dinero en su cuenta corriente procedente de la compra fraudulenta de vehículos en Italia. Y el alcalde aseguró ayer que 5.000 empresas familiares de Elche se van a beneficiar por la bonificación del impuesto de sucesiones que acaba de aprobar el Gobierno valenciano, y que tiene como objetivo facilitar el relevo generacional de las pymes. Por otro lado, los socialistas en la Asamblea Ordinaria del pasado sábado fijaron la estrategia para el año de las elecciones y destacaron la necesidad de salir a la calle para explicar mejor la gestión de sus gobiernos, el de Elche, el de Pedro Sánchez y el de Chimo Puig. Y el Che capta hasta ahora 17 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, la última subvención de 237.000 euros, pues se destina a la gestión de los residuos orgánicos para aminorar el coste de la implantación del quinto contenedor, el marrón. Y el Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno ha tenido que devolver la subvención recibida por el Ministerio de Cultura de 30.000 euros por no haber desarrollado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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las ocho... ...comenzamos el relato informativo recordándoles... ...que el reparto de los bonos consumo para las compras navideñas... Comienza esta semana. Mañana martes será la venta presencial y el miércoles la online. Pero antes hay que apuntarse en la web municipal y el plazo para inscribirse en elchbonoconsumo.es es este mismo lunes. Se trata de una nueva campaña para incentivar las compras en el comercio, hostelería y restauración del municipio. Gracias a esa subvención de algo más de medio millón de euros que el Ayuntamiento ha recibido, concretamente la Concejalía de Comercio, de la Diputación Provincial. Y el alcalde calculó ayer que en Elche hay 5.000 empresas familiares que podrían beneficiarse de la bonificación del impuesto de sucesiones aprobada por el Consejo. Carlos González señala que esta iniciativa va a garantizar el relevo generacional y que fue a propuesta de la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares, la ilicitana Maite Antón.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 Y Elche, vamos, continuamos con más balances porque sigue trabajando en la captación de fondos europeos para la puesta en marcha de proyectos de modernización del espacio urbano de la ciudad. El pasado viernes se hizo un balance y se dijo que se han logrado hasta el momento 17 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días.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 237.568 euro's in wat te maken heeft met de gestion van residu. Zoals u weet, de Ayuntamiento is gepresenteerd aan de Next Generation met het project van de implantaat van de collectie van de afvlaaging van de organische container, van de implantaat van de container marrón, en de resolutie in dit geval van de Consellerie van met de Next Generation, oorgaan aan Elche deze bijna 240.000 euro's voor het project van de implantaat van de container marrón. Pero el equipo de gobierno corre el peligro de que si recibe tantos fondos es incapaz de gestionarlos y tiene que devolverlos. Es lo que ha denunciado el Partido Popular concretamente porque ha dicho que el equipo de gobierno ha tenido que devolver 30.000 euros al Ministerio de Cultura por no haber desarrollado el plan rector de las acequias de riego para el palmeral ilicitano. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días.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 de sancionar a la empresa y de protegerse ante un comportamiento, desde luego, que generó un grave perjuicio al Ayuntamiento de Elche y al interés general, ya que dilató sin eh, estar justificado el plazo de la obra. Y eh, la. Y es momento de abrir la crónica de sucesos para contarles que la Audiencia Provincial ha condenado a una agente de la Comisaría de Elche a un año de prisión, a dos años y tres meses de inhabilitación en cargo y a pagar...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 ...y no haber votado en contra... ...este Pleno Extraordinario se realizará... ...después del Ordinario... ...que se celebrará el lunes próximo... ...el 19 de diciembre... ...y no el último lunes de el mes... ...de final de mes... ...por las fiestas navideñas... ...González ha señalado... ...con esta convocatoria... ...se da un curso en tiempo y forma... ...a una petición de la oposición... ...con el fin de facilitar... ...el debate de los asuntos públicos... ...y también la transparencia... Y el PSOE de Elche celebró este fin de semana su asamblea ordinaria en la que el secretario general hizo balance de la gestión del equipo de gobierno y fijó también la estrategia de cara a 2023, el año de las elecciones municipales. Su vicesecretario general Ramón Abad, tras la asamblea, dijo que se han visto en la necesidad o anunció más bien que se apuesta por salir.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 ...y a recoger ideas, propuestas y sugerencias... ...de cara a renovar nuestro proyecto político... ...para las elecciones de mayo de 2023. Y hablamos de otro partido político, Podemos... ...que ha propuesto crear una oficina municipal... ...para realizar trámites de las administraciones públicas... ...el portavoz, Moisés García... ...propone que este servicio se ofrezca... ...en las oficinas de la OMAC... ...y que considera que sería útil para personas mayores...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 Y el pasado viernes, como ya dijimos, en Alicante se celebró esa cumbre euromediterránea en la que Pedro Sánchez hizo de anfitrión de Macron y otros jefes de Estado y la presidenta también de la Comisión Europea. Todos pudieron degustar un menú elaborado por la chef ilicitana Susy Díaz, quien escogió las quisquillas y gambas de Santa Pola y los guisantes del Candel, aunque el toque más ilicitano lo incluyó en el postre.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 ...y su vinculación con la cesta... ...entre otros muchos motivos... ...aunque es natural de Orihuela... ...lleva más de 30 años aquí... ...y su nombramiento como hijo adoptivo... ...se va a retransmitir por esta casa... ...a partir de las 7 y media de la tarde... ...en directo, desde el Gran Teatro... ...será mañana martes... ...Valero, eh, su amor al Misteri del, ...ha sido indiscutible... ...en 2013 fue portaestandarte... ...y miembro del Patronato durante 7 años... ...en mayo... Cuando se aprobó su nombramiento le hicimos la entrevista y él dijo que llegó con un encargo valiosísimo, construir una parroquia. No supo hacerlo, pero dijo que el pueblo del Che le ayudó. Pero sí si me enseñaron a construir una parroquia y sí si me enseñaron a hacer una parroquia como una gran familia. Y ese creo yo que es.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 Pase el que pase. Y un éxito fue lo que ocurrió ayer, que a pesar de la lluvia, más de un millar de corredores participaron en la undécima edición de la subida al RACO de la Morera, en el pantano, superando las cifras del pasado año. Los organizadores contaron con 120 voluntarios para preparar esta prueba de casi 15 kilómetros. La meta estuvo en el campus de la Universidad de Elche y tuvo animaciones como bandas de música durante la ascensión al CAO, una batucada o un DJ, el alcalde destacó como corredor y como alcalde la organización de este evento.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 Hola, soc Organic. Després del sector Quint y el Pla, pasem al següent nivell: L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el Barri de Pontnou i Carruso Est. Amb la vostra ajuda, emmenjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Tel en femelch.net. Es un missatge dute elche y ayuntamiento. De elche. Ya sabes, todo el que es descompón, al marrón. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 8 y 25 minutos. Eh, y ya saben que ayer fue Euro Junior, Eurovisión Junior. Y que España no pudo ganar. Lo hizo Francia con esta canción. Devient possible. Je deviens impossible, l'infini, je me sens invincible Oh maman, oh papa, s'il s'adissecritte va dans ma tête Oh maman, oh papa, Essayez vous verrez, c'est bête Un, deux, trois crack your hands, je peux vous entendre fermer la vieille Frodeur, on regarde le jeu de jambes, mon rij se réalise comme dans le miroir de ma chambre oh, oh. Ne demande qu'un peu d'imaginaire. De la joie, de la danse. Les pieds qui s'emballent et la voix qui balance. Je fais pas de mal, bien au contraire. Je fais sourire mes amis, mes soeurs et mes frères. Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Si vous doutiez, encore laissez-moi vous montrer. Oh maman, oh papa, si comme dans le miroir de ma chambre Oh papa, papa Oh maman Oh papa Oh maman oh papa Oh maman oh papa Oh maman oh papa Bueno pues así suena la canción de Francia que ganó El, ...la edición de ayer... ...de el Euro Junior... ...muy buenos días Paco Gómez. ...hola Ros, buenos días... <ríe> ...no vamos a hablar de Euro Junior... ...pero sí de Francia... está que se sale eh... ...sí la verdad es que... ...la selección francesa es la actual campeona del... ...del último mundial... ...y bueno quiere revalidar su tercera estrella... ...como campeona del mundo... Y, en principio, tiene la semifinal más asequible, claro. Lo que pasa es que decir asequible con Marruecos ya quizás es mucho decir, porque se ha cargado a Portugal, se ha cargado a España... En fin, venció en la fase previa también a, a Bélgica, fue la líder de grupo. Y es una selección eh, sorprendente, con un fútbol fuerza, un fútbol defensivo, pero que le está dando resultados. Y, bueno, Francia no lo va a tener en principio fácil, pero sí es cierto que mmm, yo creo que es la gran favorita... Yo diría que junto con Argentina, que es la otra semifinal, Argentina-Francia. lo Croacia. que queremos ver, ¿no? Argentina-Francia. Esa final. Aparentemente, para el. Eh, yo creo que Amante del Fútbol la, sería la final Deseaza. con más brillo, ¿no? Dentro de los ya eliminados, porque no está Brasil, evidentemente no está España, no está Inglaterra, no está Alemania. Eh, favoritas, en teoría. Yo creo que ahora mismo la. Eh, ...cualquiera de los que llegue eh, se puede decir que es justo ¿no?... ...pero para los amantes del fútbol quizás las dos selecciones... ...que están ahí con más representación, con más historia, con más caché... ...pues serían Argentina y, y Francia. Pues desde luego Marruecos ha dado una gran sorpresa en este, en este mundial... ...y veremos también qué hace Croacia... Sí, ...no bueno, hay que perderla de vista. En, la, en, en el último mundial ya fueron subcampeones del mundo... Eh, con sorpresa, llevan tres mundiales realmente espectaculares, los de Luca Modric y compañía, y bueno, cuando el, que se, el que llega a una semifinal es que llega bien, mm. entonces eh, cualquier cosa puede pasar, estamos viendo que en los cuartos de final están pasando todos con un sufrimiento tremendo, por penaltis casi todos, menos Francia que ganó 2-1 a 1 Inglaterra, mm. es decir que a estas alturas ya de, de la competición cualquier cosa puede pasar. Y sabemos mm. que en Marruecos pues, hay un canterano del Elche Club de Fútbol, Abde. Abde. Abde es eh, un canterano del Elche Club de Fútbol. Su familia vive en Elche. En el último día del mercado estuvo a punto de firmar por el Elche, mm. pero al final se fue a Osasuna, mm. cedido por el Fútbol Club Barcelona. Pues sí, la verdad es que el chaval está en, en Marruecos. Ya puede decir que es semifinalista del, del mundo. Eh, y bueno, pues la verdad es que una carrera meteórica, la del chaval que aquí se afincó con sus padres cuando tenía siete años. Y bueno, pues toda su carrera la hizo en el Elche Club de Fútbol hasta que lo fichó el, el Hércules y de ahí traspasado al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, ahora mismo está jugando en Osasuna y bueno, ya es semifinalista de la Copa del Mundo. Pues el Elche no está para que se le escape a nadie, ¿no? Que brille. Sí, bueno, el Elche está de puesta a punto, ¿no? afinando porque recordemos que ya la próxima semana, el martes de la semana que viene, ya tiene partido de Copa del Rey frente al Guadalajara. Todos los esfuerzos están encaminados a llegar lo más finos posible a ese partido y luego, sobre todo, ya a la reanudación de la Liga, que será el día 29 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. En esa puesta a punto, destacar que si el eh, jueves en el Festa delche Elche los ilicitanos eh, perdían contra el Leeds United, dejándose remontar en la segunda parte algo pareció, sucedió frente al Genk es cierto que es líder de la liga belga uh -huh. y que bueno, pues empezaron de nuevo muy bien con gol de Ceponce, empató el equipo belga, eh, luego Peremilla puso por delante a los ilicitanos y en los últimos minutos, pues el Elche volvió a dejar claro que su verdadero talón de Aquiles es la defensa ¿no? marcaron dos goles los belgas El técnico no lo pudo decir más alto y más claro en la rueda de prensa posterior frente al Leeds United en el Festa del Necesita refuerzos y los necesita ya y en defensa, sobre todo eh, uno o dos centrales. Eh, dijo que hay que ser inteligentes y firmar cuanto antes, porque el que más okay. urgencias tiene es el que peor uh -huh. lo tiene y el que peor lo tiene es el Elche. Así que, bueno, mensaje para Christian Bragarni, que sigue... Pues viendo futbolistas en, en el escaparate mundial de Qatar. Bueno, él sigue allí, pero el Elche Club de Fútbol ya ha soltado lastre, ya tiene fichas eh, Tiene dos fichas libres? libres. Lo que pasa es que el club no ha hecho oficial las salidas de Pastore y de Fede Fernández, pero vamos, son futbolistas que no están entrenando, que a todas luces ya no forman parte de la disciplina del Elche Club de Fútbol y bueno, falta que oficialmente el club lo haga Lo hago oficial, pero vamos, hay dos fichas libres para firmar ahora mismo, como mínimo, un defensa central y veremos si un centrocampista. El tiempo corre y la cuestión es que no atrape al Elche Club de fútbol, no se quede atrapado mm. porque tenemos un amistoso ya también el Sí, miércoles. este miércoles contra el Intercity, eh, que es equipo de la primera ref uh -huh. y también se juega a puerta cerrada el miércoles en el Martínez Valero a las, a las diez y media de la mañana. Se necesitan esos refuerzos que acabas de mencionar y en cuanto a los lesionados, ¿cómo van? Bueno, pues intentando recuperar a hombres como Tete Morente, Diego González, Enzo Rocco, tres, de esos tres, dos son defensas centrales y por ahí el grave problema que tiene ahora mismo el técnico Ilicitano, o si a esos dos centrales unimos a John Chetauya que se lesionó el otro día, uh -huh. estamos hablando de tres centrales, de, de cinco o tres lesionados, pues la nómina deja vale. bien a las claras que se necesita ahí un, uno o dos refuerzos para la defensa. ¿Y a Pedro Vigas qué le pasa? No, Pedro Vigas tenía una sobrecarga del día de la, del Festa del y el técnico prefirió no arriesgar y, y, además, con buen criterio, teniendo en cuenta que es el, junto a Gonzalo Verdú, los únicos sanos que, que le quedan. Pues sí, hay que llevar cuidado con las sobrecargas, no se fundan los plomos desde sí. el Che Club de Fútbol. Y desde aquí bueno, destacar, resaltar y felicitar al club Alomano del Che Femenino, a la Tico, que pasa de ronda en el europeo, se clasifica para cuartos de final, lo hizo con sufrimiento, pero el partido de ida... Con esa renta eh, les sirvió para que ahora mismo estén en la siguiente fase de la competición europea, que siempre es una bueno pues eh, yo creo que una gran noticia para un equipo ilicitano que lo está haciendo francamente bien y una gran noticia para un deporte ilicitano que también eh, debe cosechar numerosos éxitos. Sí, y además lo ha hecho, no olvidemos que eh, hace un par de años consiguió esa Copa de la, de la Reina y la Supercopa de España, y bueno, es un equipo humilde, modesto, yo creo que con la mejor cantera de España, de balonmano femenino, y que vuelve bueno, pues a demostrar que tiene eh, tablas para competir también en Europa. Bien, pues Paco, eh, a las nueve y veinte, nueve y media aproximadamente, volvemos otra vez a analizar la actualidad del Elche Club de Fútbol. Mm, y recordamos que hoy tenemos edición de Somos de Primera en Teleelch. La edición, la tertulia sobre el Elche Club de Fútbol que hacemos mensualmente. y que bueno, como ahora no tenemos a Todo Goles, la ponemos en, en lunes en el horario de, ta, de la Todo Gol. O sea que esta noche. Esa tertulia sobre la actualidad del Elche Club de Fútbol, Somos de Primera con. Un entrenador y con dos exjugadores del Elche que van a ser los invitados, como digo, esta noche en Somos de Primera. Pues no hay que perderse, Somos de Primera. Gracias. A ti, Rosa, hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candelch.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 Y hay más consejos para poder ahorrar en la factura de la luz. Unos consejos que tienen que ver con la eficiencia energética... Por los electrodomésticos, en cuanto al uso de los electrodomésticos, es importante utilizar regletas con interruptor para evitar el gasto de energía de todos los dispositivos que tengan stand-by cuando no se utilizan. Este consumo fantasma depende de muchos factores, pero puede rondar los 400 kilovatios al año y costarte unos 5 euros al mes.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 was running blind like a silver line over sky Pues son las 8 y 40 minutos de la mañana y como todos los días aquí en el programa La Glorieta vamos a conocer cuál es el estado de circulación a estas horas en las principales avenidas, rotondas y puentes del municipio. Y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí nos espera como cada mañana Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Tornari. ¿Cómo estás viendo el tráfico un lunes? Eh, ¿Todo vuelve a la normalidad después de este largo fin de semana con puente festivo incluido? Efectivamente, de, como tú has dicho, eh, después de este largo puente vuelve la normalidad en nuestras calles con las dificultades propias de esta hora de la mañana de, de entrada a los centros escolares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 Pensó en los accesos a la rotonda de la Ayub... ...desde la Circunvalación Sur... ...retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magrané... ...con mayor intensidad en la calle Teulada... ...y recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...con lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... ...en cuanto a cortes de calle... ...la calle Usías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente... ...y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana... ...a la instalación de Mercadillo... Y hasta el próximo, el próximo jueves, 15 de diciembre, se realizarán traf, trabajos de asfaltado de rotondas localizadas en la avenida del Bimilenari, en horario nocturno de 22 horas a 6 de la mañana. Mañana martes 13 y miércoles 14 se realizarán trabajos de asfaltado en las calles Mariano Benyure y en el Paseo de la Juventud a partir de las 8 de la mañana. El Paseo de la Estación...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 En Telehit, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate.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 Bien, pues después de la información sobre el estado del tráfico en las principales eh, avenidas, rotondas y puentes del municipio, vamos ahora a abrir esa ventana a, para conocer los titulares, las portadas de los principales, principales diarios nacionales. Y hay un asunto que se repite en muchas de esas portadas y es que eh, se refleja la misión cumplida de la NASA, El país, en portada, elige la fotografía de Artemis... ...que vuelve a la Tierra tras su travesía lunar. La misión espacial Artemis 1 ya está de vuelta en la Tierra... ...después de 26 días de travesía alrededor de la Luna. Tal y como había previsto la NASA, la cápsula Orion ...amerizó ayer en el Océano Pacífico, cerca de la isla de Guadalupe. Culmina así el primer paso para volver a la Luna, pero con tripulantes... Bien, y también tenemos otro asunto que se repite y es que hay más consecuencias sobre la polémica por las reformas del Código Penal de, planteadas por el gobierno de Sánchez en el país. En titulares dice que la reforma de la malversación, por ejemplo, titula que la enmienda del PSOE Y Unidas Podemos baja penas, pero no deja impune el proceso Castiga el desvío de dinero que cause daño grave al bien público. También el país se trae en portada que Sánchez amplía dos años el escudo Antiopas. ...para empresas estratégicas... ...el gobierno retiene su poder de veto... ...a las grandes operaciones de capital extranjero... ...y añadirá más activos a la lista de protegidos... ...en cuanto a lo que ha ocurrido... ...este fin de semana en la Eurocámara... Por la corrupción con Qatar, los sobornos, pues el país también refleja en titulares que imputados miembros de la Eurocámara por corrupción con Qatar, con el Mundial. Y un ataque ruso en cuanto a la guerra de Ucrania, el país titula que un ataque ruso con drones condena a la oscuridad y al frío a Odessa. Vamos a con la portada de ABC que escoge la fotografía de desplazados por la guerra de Ucrania y dice Alemania al límite por la mayor avalancha de refugiados del siglo. La guerra de Ucrania provoca la llegada de más de 1.300.000 desplazados, cifra que supera la de la gran crisis migratoria de 2015. Y otro, otra de las noticias que trae en portada de ABC es que Sánchez Justifica su rebaja del Código Penal en la necesidad de rescatar a Cataluña. Defiende la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación... ...porque no hay otro camino para acabar con la crispación en esa comunidad. El Mundo, el mundo nos trae en portada una fotografía de Pedro Sánchez con Salvador Illa. Y dice, antes de pedir elecciones, Feijó debería reconocer el resultado de las anteriores a respuesta de la petición de Feijóo de adelantar elecciones. También El Mundo nos trae que los sobornos de Qatar salpican a la Eurocámara. El juez imputó ayer a la vicepresidenta Kaili y a otras tres personas por el escándalo de los sobornos. Distintos parlamentarios ligados a la ONG Combatir la Impunidad recibieron bolsas de dinero y regalos. Hay más noticias. Dice que de la cueva ocultó a su consejo el fichaje del marido de Calviño. La presidenta de Patrimonio Nacional, amiga personal de la ministra, eludió informar al Consejo de Administración. Este órgano es responsable de la jefatura de personal, tanto funcionario, de funcionarios como contratados. También nos trae en portada una noticia curiosa que dice que Orense tiene ya más pensionistas que trabajadores que cotizan el agujero de la seguridad social se dispara un 19% hasta los 81.000 millones de euros en 2022. En cuanto al termómetro autonómico, el mundo para, vuelve a, a recoger una encuesta de Sigma 2 que dice que Vara sufre el desgaste por su cercanía con Sánchez y necesitará a Podemos. Y La Razón, nos queda la portada de La Razón, también nos trae en portada la misma fotografía que El Mundo, Pedro Sánchez eh, con Salvador Illa, acompañado también del candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Coliboni. Y en titular nos trae La Razón, vamos a sonrojar a España siendo diputado a Junqueras. Alcaldes y diputados provinciales, Incendian con mensajes de queja los móviles de los varones socialistas. Sánchez presume de la arriesgada reforma del Código Penal. Hay que sacar el debate político de los juzgados. Es eh, la noticia que recoge en portada el diario La Razón. También... Hay otra fotografía del acto que se celebró ayer en el Parque de la Esperanza, que en Zaragoza, para rendir homenaje a las víctimas del atentado contra la casa cuartel. Recuerda a los 11 asesinados por ETA hace 35 años. En cuanto a la corrupción por el, los sobornos del Mundial de Qatar, el diario La Razón titula Qatar Gate. El juez imputa a cuatro de los seis detenidos. ...en la Eurocámara... ...y la pandemia de los niños con virus respiratorio... ...se abre paso tras la COVID... ...son algunas de las noticias... ...que también el diario La Razón trae en portada... ...como que la misión Artemis... ...al igual que el país vuelve a la Tierra... ...tras una travesía histórica a la Luna... ...son algunas de las portadas... ...de los diarios nacionales... ...y lo, con los titulares... ...para esta jornada del lunes... ...12 de diciembre...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 Dan ook altijd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 A tu lado. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana, es la tercera y última hora del programa La Glorieta de este lunes, 12 de diciembre. Las esta semana comienza sin lluvias y con un ascenso de las temperaturas diurnas. Durante buena parte de esta semana va a continuar la situación actual de Poniente, con pocas precipitaciones y temperaturas elevadas... ...para esta época del año... ...hoy alcanzaremos una máxima de 18 grados... ...ahora tenemos 14,4 grados de temperatura... ...según nos indica el termómetro de Teleich. ...y esta semana ha sido la escogida por los regantes... ...para evitar los cortes del trasvase Tajo Segura... ...previstos en el Plan Hidrológico del Tajo... ...aprobado hace unos días... ...por el Consejo Nacional del Agua con la abstención... ...y esto es lo que duele... ...de la Consejera de Agricultura del Gobierno Valenciano... ...el viernes comenzarán en Murcia las movilizaciones de los regantes... ...que vuelven a defender el trasvase... ...ya que sus días para el riego están contados... ...y finalmente el Consejo de Ministros... ...aprueba los incrementos de los caudales ecológicos propuestos... ...mientras los regantes se movilizan para el futuro de la agricultura... ...los ciudadanos se preparan... A entrar, para entrar en la época más consumista del año, debido a las fiestas navideñas. It's amazing, it's come calling around you her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 Por otro lado, los socialistas en la Asamblea Ordinaria de este fin de semana fijaron la estrategia para el año de las elecciones 2023. Destacaron la necesidad de salir a la calle para explicar mejor la gestión de los gobiernos socialistas, el de Elche, el de Pedro Sánchez y el de Chimo Puig. Y el Che ha captado hasta ahora 17 millones de los fondos europeos Next Generation. La última subvención de 237.000 euros se destinará a minorar el coste de la implantación del quinto contenedor marrón. Mientras que el Partido Popular denuncia que el equipo de gobierno ha tenido que devolver la subvención recibida por el Ministerio de Cultura de 30.000 euros por no haber ejecutado, desarrollado el Plan Rector de Acequias para el Riego.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 ...y el miércoles la online... ...pero antes hay que apuntarse... ...a la web municipal... ...y el plazo para inscribirse... ...en elchbonoconsumo.es... ...es este lunes, hoy mismo... ...se trata de una nueva campaña... ...para incentivar las compras... ...en el comercio, hostelería... ...y restauración del municipio... ...gracias a esa subvención... ...de más de medio millón de euros... ...que la Diputación Provincial... ...aprobó hace dos semanas... ...para destinarla a... ...el Ayuntamiento de Elche... ...a la Concejalía de Comercio. Y el alcalde calcula que en Elche... ...hay cerca de 5.000 empresas familiares... ...que podrían beneficiarse de la bonificación... ...del impuesto de sucesiones... ...aprobada por el Consejo. Carlos González ha señalado... ...que con ello se garantizará... ...el relevo generacional de las pymes... ...y que ha sido una petición... ...que ha tenido... Respuesta positiva por parte de Chimo Puch que realizó esa petición la presidenta de la Asociación de Empresas, de la Asociación Provincial de Empresas Familiares, la ilicitana Maite Antón. Una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. Facturen lo que facturen, lo que garantiza su continuidad o lo que es lo mismo. Sirve para consolidar nuestro tejido empresarial.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 El pasado viernes en Junta de Gobierno hicieron balance y dijeron que hasta el momento han recibido 17 millones de euros. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días.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 ...el equipo de gobierno tiene que tener suficiente capacidad para ejecutarlos... ...de lo contrario tiene que devolverlos con las consiguientes críticas de la oposición... ...esto es lo que le ha ocurrido al equipo de gobierno... ...con una subvención del Ministerio de Cultura de 30.000 euros... ...el Partido Popular el pasado viernes dijo que se ha tenido que devolver porque no se ha podido desarrollar el plan de acequias de riego del palmeral ilicitano, lo que pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno en la gestión de los fondos y la incapacidad del Gobierno en el mantenimiento y cuidado del palmeral. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días.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 Y seguimos en el viernes porque la Junta Local de Gobierno aprobó vetar a la empresa que realizó las obras de la calle Virgen de la Cabeza, una actuación que la mercantil no llegó a terminar pese a la flexibilidad del Gobierno local, causando un grave perjuicio para la ciudad. Por eso, en la Junta de Gobierno se dio luz verde a que no se contrate a esta empresa Edifica durante los dos próximos años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 en su cuenta corriente, 7.500 euros procedentes de la compraventa fraudulenta de vehículos en Italia, a sabiendas de su procedencia delictiva. No obstante, la audiencia ha absuelto a la encausada de un delito de omisión del, saber, eh, del deber de perseguir delitos, al entender que no ha quedado probado que presenciara en su casa como su compañero sentimental y otros individuos fabricaban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 Cambiamos de asunto y nos vamos a las protestas de los regantes del Segura que han acordado pasar a la acción. Se han fijado más movilizaciones. El viernes comienzan esas protestas contra la aprobación del Plan del Tajo con los incrementos de los caudales ecológicos que ponen fecha de caducidad al trasvase.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 Y aquí en Elche, el alcalde, pues ya ha fijado también... ...ha puesto fecha para el Pleno Extraordinario... ...solicitado por el Partido Popular, será el lunes... ...para reprobar al Gobierno de Chimopuch ...por haberse abstenido en la votación del Plan del Tajo... ...y no haber votado en contra. Este Pleno Extraordinario se va a realizar el 19 de diciembre... ...después del ordinario, que se celebra el próximo lunes... ...y no el último de este mes... ...por la cercanía de las fiestas navideñas. Y el PSOE del Che celebró este fin de semana... ...su Asamblea Ordinaria General... ...en la que, pues, se prepararon para afrontar... ...el año de las elecciones municipales 2023... ...el Secretario General de los Socialistas... ...también, también hizo balance y explicó... ...la gestión de los gobiernos socialistas... ...pero su Vicesecretario General Ramón Abá, ...tras la Asamblea anunció...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 ...al elaborar un helado de turrón con forma de dama delche... De ...gracias a un molde... ...así rindió homenaje al busto íbero... ...en el 125 aniversario de su hallazgo. Y desde Podemos han propuesto crear una oficina municipal... ...para realizar trámites en las administraciones públicas... ...el portavoz Moisés García propone que este servicio... ...se oferte en las OMAX... ...y considera que sería útil para personas mayores... ...o con dificultades...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 Y esta semana ha sido escogida, mañana en concreto, mañana martes, por el Ayuntamiento para dar el título de hijo adoptivo de la ciudad a José Antonio Valero, el vicario episcopal. El Gobierno local quiere con este nombramiento hacerle un reconocimiento a su compromiso, su compromiso social y su vinculación con la cesta, entre muchos otros motivos. Aunque es natural de Orihuela, lleva más de 30 años en Elche y su nombramiento como hijo adoptivo se va a retransmitir. Mañana, por la tarde, a las siete y media, en directo, desde el Gran Teatro, desde el Gran Teatro por Teleelch. Su amor al misterio de Elch ha sido indiscutible. En 2013 fue portaestandarte y miembro del patronato durante siete años. Además, se implicó en la elaboración de la ley autonómica que ahora protege al patrimonio Unesco. Además de todo ello... Según el alcalde José Antonio Valero, es un ilicidano más después de ganarse el cariño de tantos vecinos, y en concreto del barrio del Pla y el sector Quinto desde su parroquia de la Virgen de los Desemparados, porque él, según nos contó en la entrevista que le realizamos el pasado mes de mayo, vino a Elche con un encargo, realizar una parroquia. No sabía cómo hacerlo, pero reconoció que el pueblo de Elche se lo enseñó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 La música que escoltareu ha sigut per a Segut creada para la ocasio, y no deesha de ser una metáfora musical de la vida. Mes de zen, 50 participants en el espectacle, tos veins y veins del Poble, ya ja es dieu que Segut un Passe el que pase. Pues también fue un éxito, a pesar de la lluvia, el que más de un millar de corredores participaron ayer en la undécima edición de la subida al Racó de la Morera en el pantano de Elche, superando así las cifras del pasado año. Los organizadores contaron con 120 voluntarios para preparar esta prueba de casi 15 kilómetros. La meta estuvo en el campus de la Universidad de Elche y tuvo animaciones como banda de música durante la ascensión al CAO, una batucada y hasta un DJ. El alcalde destacó como corredor y como alcalde la organización de este evento.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 La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Sí? Jefe.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 ...en La Marina, Restaurante El Parador de Feliciano... ...elegante, acogedor... ...con más de 700 referencias en bodega... ...haz tu reserva de miércoles a domingo... ...en el 965 41 92 65. Y antes de la tertulia deportiva... ...vamos con la música... ...con todo un clásico... ...contigo todo el año es Navidad... ...un clásico de Rafael que le acompañan... ...muchos más artistas... Que te vi Supe que eras para mí. Y Cupido acertó algo en mi corazón y no es posible ser tan feliz. Y es increíble. Om te ademen.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 Bueno, pues este, este todo un clásico de Temptation, My Girl, se lo vamos a dedicar a nuestras chicas, a nuestras guerreras, lo ha dicho Paco Gómez, a sobre las ocho y media han, eh, han ganado y han podido avanzar y colocar al deporte ilicitano donde se merece. Es una de las primeras cuestiones que vamos a abordar en esta tertulia deportiva en la que Tenemos a Paco Gómez, muy buenos días Paco. Hola Ross, buenos días. Y a José Antonio González, buenos días. Muy buenos días Ross. Eh, Bien dedicada esta canción. Pues sí, ¿para los, ellas? sí, sí, totalmente, porque nos estamos acostumbrando en las últimas temporadas a que nos den muchísimas alegrías las guerreras del club balonmano Elche, en este caso el Ati-Go, que este fin de semana pues, nos ha brindado eh, una eliminatoria de la European Cup eh, sensacional, a doble partido aquí en Tierras ilicitanas, en el pabellón Esperanza Lag, y al final con más sufrimiento del esperado eh, ha conseguido el equipo de Joaquín Rocamora el pase a ...a los octavos de, de final... ...en esta competición continental... ...la ida se jugó el sábado... ...al mediodía en Elche... ...venció el equipo ilicitano 30-25... ...con una María Flores... ...que es la capitana del equipo... ...que estuvo sensacional... ...hace unas semanas en Granoller... ...sufrió una rotura de nariz... ...y sin embargo... ...esta lesión no la ha dejado... ...fuera de, de las pistas... El ...lideró al equipo... ...venció el Elche... ...y para la vuelta es cierto... ...que el rival islandés... ...el Valur Volty... ...mejoró sus prestaciones... Encontró la forma de parar el ataque del Elche y, sobre todo, eh, pues eh, elevó su nivel defensivo para, para hacer daño al equipo ilicitano. Eh, la vuelta se resolvió con derrota para el Elche 18-21, pero como el equipo franjiverde había ganado de 5 en la ida, pues eh, al final en el cómputo global de la eliminatoria pasa el Elche a los octavos de final de la European League con ese 48-46. En la vuelta, pues sobre todo destacar eh, que el equipo ilicitano se marchó al descanso perdido, Estuvo incluso eh, eliminado durante algún momento de la eliminatoria, pero sobre todo gracias en el tramo final a Nuria Andreu, que es una jugadora muy experimentada, fue la máxima anotadora del conjunto ilicitano con cinco dianas y sobre todo también con unas intervenciones desde la portería soberbias de Nicole Morales, eh, con una última parada extraordinaria, prácticamente cuando ya no quedaba tiempo, pues eh, al final eh, el Elche ha conseguido el pase. Estamos ya acostumbrados a que las guerreras de Joaquín Rocamora, pues pase en el nombre de Elche por eh, las competiciones europeas, ya son tres campañas consecutivas y ahora pues eh, a seguir disfrutando porque hay que tener sí. en cuenta que Elche ha tenido un inicio de temporada muy complicado, con muchas lesiones, en Liga es verdad que le está costando un poquito arrancar pero estas chicas siempre compiten se lo dejan todo en la pista y el sueño europeo pues una temporada más que, que se mantiene Bueno, sabemos que en deporte todo lo bueno, todos los triunfos tienen que costar y a veces muy Mucho sufrimiento, como el que está sufriendo en estos momentos el Elche Club de Fútbol, porque con el nuevo entrenador, bien, aplausos, eh, pero vemos que no ganan, no ganan ni el Trofeo Festa de Elche, ni han ganado tampoco el siguiente partido amistoso, solo el primero. Y, uh -huh. y porque el primer partido am amistoso fue contra un rival inferior de sí, categoría. de inferior categoría, bueno, de segunda división, efectivamente de inferior categoría, eh, en este caso inglesa, que era el West Bromwich Albion. Eh, contra el Leeds eh, pasó un poco lo mismo que contra el Gang. son dos rivales mm, de primera división, uno de la Premier y otro es el líder de la... Eh, en este caso la primera división belga, que Bélgica bueno, está siendo una potencia cada vez más en alza, aunque ha fracasado en el, en el Mundial y venía como una de las favoritas. E y le pasó lo mismo, empieza bien, empieza adelantándose en el marcador como en el Festadel, se habló ya de, del pasado sábado eh, con ese gol de Ezequiel Ponce. Luego el equipo belga empata, Peremilla eh, consigue el 2-1 a y bueno, en los últimos minutos se le escapa el partido. Yo creo que vuelve a, a demostrar el equipo eh, que tiene lagunas defensivas, eso todo el mundo yo creo que lo, lo ve claramente y el propio entrenador lo ha dejado claro, ¿no? es donde hay que reforzarse y además mandó un mensaje muy claro en la rueda de prensa tras el partido Del Festa contra el Leeds United dijo que hay que ser inteligentes. Yo creo que es un mensaje velado hacia el propietario. Hay que ser inteligente y reforzarse cuanto antes, porque cuanto antes tenga Machín a esos nuevos futbolistas, antes van a poder asimilar eh, su manera de ver el fútbol. Entonces, yo creo que es importantísimo. Yo creo que él lo dice porque sabe cómo funciona Bragarni, que lo deja todo para última hora, ¿no? Entonces es eh, importante acelerar. Claro. Pues vamos a analizar el juego de Pablo Machín. La apuesta de largo fue el trofeo Festa de Elche, uh -huh. que pudo seguirse por YouTube, eh, pero sí. el partido del de, de sábado no... No, puerta no fue, cerrada. Fue a puerta cerrada, con lo que no lo, no lo habéis visto, pero el resultado es <risa> el mismo que el de, lo acabas de decir, un, un calco de, lo, sí, de sí. lo ocurrido en el trofeo Festa de Elche. La primera parte dicen que fue brillante, uh -huh. la segunda no. También achacabais vosotros porque hubo muchos cambios. Sí, Martín es... tuvo que hacerlos. Eso es normal también. En los partidos amistosos, en las segundas partes, los técnicos cambian por completo los equipos y ahí, eh, aunque no se quiera, es difícil que se mantenga el modelo, que se mantenga el fútbol, eh, todo cambia, eh, y normalmente para, para mal, ¿no? El carrusel de cambios eh, hace que eh, todo el mundo se distraiga y ya no se sigue el mismo camino. Bueno, yo me quedaría, por ejemplo, por lo que vimos, ¿no? Porque lo que no vimos, tanto el día de, de Oliva como el sábado pasado, no lo vimos, esa puerta cerrada, tenemos que fiarnos de las crónicas del Elche de Fútbol, pero lo que vimos, que va ser aproximado a lo que podamos ver en competición oficial fue el Festa de Elche en un partido donde el Elche eh, hizo una gran primera parte, una muy notable primera parte donde eh, fue intenso, donde tuvo fútbol, donde tenía una idea muy clara de lo que quiere y lo que quiere Pablo Machín es, eh, es ir directo al grano, es tener el balón la mayor parte del tiempo posible ...juega con tres centrales, el otro día era un 3-4-3 a la hora de atacar... ...y un 5-3-2 a la hora de defender, siempre con tres centrales... ...con lo que todavía es más acuciante el hecho de firmar un defensa central... ...porque normalmente cuando se juega con dos centrales... ...pues tú con tener cuatro, dos titulares y dos suplentes... ...para posibles eh, complicaciones de lesiones o de sanciones te puede valer. Pero cuando juegas con tres, tú tienes que tener seis. Y el Elche ahora mismo ni tiene seis, ni los que tiene son del agrado de Pablo Machín. No lo eran ya del agrado de Francisco. Ay, pues es Entonces, un tiene, grave problema. Y tan grave, eh, por ello a Francisco le costó el puesto, eh, porque no sacó resultados, y Pablo Machín sabe que Con estos bueyes el arado no va a ser muy bueno. Necesita en el centro de defensa reforzar bien ese centro de defensa. No olvidemos que de los que tenía ya no tiene a Fede Fernández, que solo pudo jugar un, un partido. Que Enzo Rocco eh, y Diego González están lesionados, aunque se supone que en unos días van a estar. Pero no son futbolistas que te garanticen un rendimiento importante en primera división. De ahí te queda Pedro Vigas, que es el más mmm, regular y yo creo que acertado de todos los que están jugando. Pero es que necesitas tres. El otro día, en el Festa Puso a Palacios, que es un lateral derecho, mmm, reconvertido a central, aunque no lo hizo mal. Y luego la segunda parte puso a Gerard Gumbau, que es un centrocampista. Y cuando le preguntábamos si esto era una medida de emergencia o empezaba a... a entender que esa era una posibilidad decía que no, que en pocas palabras le estaba mandando mensajes a Bragarnik con esa alineación de que necesita centrales y que los necesita ya y que necesita trabajar ya con ellos entonces bueno, yo creo que es cierto que hasta el 1 de enero no podrían jugar pero, pero ya trabajarían como lo está haciendo Lautaro Blanco eso es lo que iba a decir. claro, ya están absorbiendo la idea el mensaje que quiere el técnico Lautaro ya está funcionando ¿y cómo, fa, cómo va? <coughs> Mm, tiene muy buena pinta. ¿Sí? El otro día... Pablo está contento. Sí, sí, sí, porque es un, es un lateral de recorrido, eh, tiene 23 años, acaba de llegar, pero está muy involucrado sí. y es un chico que se le ve mm, cuajado, se le ve uh -huh. hecho con solo 23 años. Eh, no es por nada, pero allí en Rosario Central, con 23 años, bueno, dejó... Uh -huh dejó a una afición muy tocada por su marcha yeah. y eso demuestra que es un futbolista que tiene una gran proyección. Sí. Vamos a ver si aquí no es fácil en un equipo eh, colista destacar, pero vamos a ver si lo puede hacer. A veces no funcionan las cosas de allí, aquí. Y José Antonio, tú coincides en este análisis que ha realizado de Leche. ¿Todo el mundo sabe que, que se necesita reforzar el centro del campo, la defensa, el centro de la defensa? La defensa ahora mismo es el punto débil del equipo, visto lo visto, sobre todo el partido partido contra el Festa del porque es verdad que el equipo de Machina hace unos primeros 45 minutos muy buenos, en los que no concede prácticamente nada a un primera división de Inglaterra, como es el Leeds United, un equipo potente. Yo creo que esa apuesta de largo en los primeros 45 minutos fue muy buena. Vimos a un Hosan actuando en ese carril derecho eh, muy bien, marcó el gol, el equipo se marchó al descanso con el 1-0, pero hizo méritos y tuvo ocasiones para ampliar la ventaja, no concedió nada en defensa, vimos de nuevo a ese Elche intenso, que presiona arriba, que en cuanto pierde la pelota se lanza a recuperar el balón, creo que ya empezamos a ver una buena versión también de Omar Mascarell, que lo estamos echando mucho de menos en eh, este inicio de temporada, y después en la segunda parte es verdad que seguramente tanto cambio influyó, ¿no? El mensaje que lanzó Pablo Machín, que terminó muy satisfecho con el trofeo Festadels por lo que hicieron sus jugadores, fue muy claro a Christian Bragarni que hay que reforzar el equipo y sobre todo en la zona de la defensa porque Enzo Rocco, Diego González están con molestias Pedro Vigas no jugó el sábado, entiendo que a lo mejor para tener descanso eh, John se lesionó en el trofeo Festadel, Javier Pamies también se lesionó en el partido contra el que es decir, que el equipo está teniendo muchos problemas en el centro de la zaga y hacen falta centrales como el comer para elevar ese nivel competitivo ahí atrás porque si el equipo no corta esa sangría de goles que ha tenido en las primeras 14 jornadas ...luchar por la salvación va a ser prácticamente imposible. Sí, eso lo sabe Pablo Machín... ...que dice que, que él ya sabe lo que necesita el Elche Club de Fútbol... ...y parece que lo está demostrando por los resultados de los partidos... ...pero, eh, ¿eso significa que para vosotros os convencen los laterales y la delantera? Mm. A ver, en estos momentos no se puede titubear... ...o sea, Machín tiene una idea clara de lo que quiere... Quiere sacarle el máximo provecho a lo que tiene, sabe que necesita reforzar el equipo en el centro de la defensa, pero los que van a sacar esto no lo van a sacar son los que tiene. Quiero decir, eh, los fichajes en el mercado de invierno normalmente, normalmente, de cada cinco veces cuatro, no te, mmm, no te mejoran lo que tiene, porque es difícil en el mercado invernal, los que están jugando no van a venir. ¿Quiénes van a venir? Pues los que no están jugando. ¿Qué pasa con ellos? Que les falta ritmo de competición o son jugadores problemáticos o vienen de arrastrar lesiones. Yo nunca confío en el mercado invernal. Es cierto que de vez en cuando, digo a esa pera, sí te sale alguno que te puede funcionar bien, pero lo que tiene que intentar eh, sacarle y exprimirle el máximo jugo es a lo que tiene Lautaro Blanco me parece un buen refuerzo pero ahora el chico tiene que integrarse bien, es un buen futbolista pero no es fácil de buenas a primeras adaptarse en un equipo que es de otra liga uh -huh. de otro continente eh, y encima que es colista no, es, no va a ser sencillo pero tiene lo más importante tiene la base, es buen futbolista y además viene ya con cuajo Luego, Lucas Boyer, Pere Milla, Ezequiel Ponce, Roger Martí, eh, Alex Collado, Paul Lirola, jugadores que hasta el momento no han dado eh, la medida, Mascarel, bueno, la gran mayoría no la han dado. Eh, el, la primera parte del otro día a mí me gustó mucho porque no parecía un colista. Claro. Pero claro, no quiero verlo solo 45 minutos, quiero verlo 90. Lógico. Eh, ese, ese, ese, esa es la bueno, diferencia. Pero no solo a vosotros, es que de vuestra crónica que realizasteis sobre el trofeo Festa de lo que más me emocionó es escuchar que la afición coreó, sí si se puede, uh -huh. en el intermedio. ¿Cuál fue el ambientazo que se respiró en el Estadio Martínez Valero? Uh -huh. Bueno, Paco estuvo allí, lo podrá contar mejor. Yo lo escuchaba a través de la, de la radio, el sonido que nos enviaba Paco desde el Martínez Valero. Fueron poco más de 12.000 aficionados los que se dieron cita el jueves por la tarde-noche en el Coliseo y Yo creo que el ambiente fue espectacular. La afición ilicitana a poco que le das se eh, entrega y yo creo que eh, Elche ya tenía también muchas ganas de, de fútbol eh, por este parón eh, en la competición de clubes por la disputa del Mundial, es verdad que el equipo se adelantó además haciendo un buen juego en esa primera parte, con merecimiento un gran, una muy buena jugada en la que Josan definió muy bien y, y enseguida el público del Martínez Valero empezó a gritar nos vamos a salvar, nos vamos a salvar ¿no? yo creo que la afición está con el equipo lo está demostrando, son 14 partidos de liga, ninguna victoria mucho sufrimiento, pero a poco que el equipo ilicitano y los jugadores se lo dejan todo en el terreno de juego y a poco que le das la afición de leche está ahí, siempre. Siempre. Paco, ver, ¿te emocionó? Sí, bueno, a mí... Eh, ...emocionarme, para emocionarme... ...tienen que pasar muchas más cosas, ¿no?... ...como ganar tres partidos seguidos... ...entonces empezaría a emocionarme... Ojalá. ...pero eh, yo quiero decir que la afición del Elche... ...es madura, es realista... ...es inteligente, pero también está ilusionada... ...y está expectante... Eh, ...está, eh, sabe que... ...sería una machada, sería algo histórico... ...el salvarse en esta situación... ...pero no tira la toalla... ...sabe que es muy difícil... Mm. ...pero está expectante y está ilusionada... ...por la llegada de Machín... ...por ver si de verdad... ...esto va a dar un giro radical... ...porque el Charaya ya no puede especular... ...no puede salir a empatar... ...no le vale a priori un empate... ...aunque luego si empata en el Metropolitano... ...contra el Atlético de Madrid... ...pues diremos, oye, no es un mal comienzo... ...no es un mal punto de arranque... ...pero ahora mismo, y eh, Machín lo ha dicho... ...tienen que ser valientes... o sea ...tienen que salir a tumba abierta con cabeza... ...pero tienen que arriesgar... ...entonces la afición está ilusionada... Eh, ...porque eh, sabe que algo tiene que pasar... ...o eh, se va para arriba... ...o el hundimiento... ...no le vale otra cosa que arriesgar... ...y empezar a ganar partidos... ...las cuentas están claras... ...quedan 24 partidos... ...son muchos puntos y partidos... ...pero de 72 puntos que quedan... ...hay que sumar exactamente a la mitad... ...36, más los cuatro que tienes, 40... ...o sea, tienes que hacer un 50% de los puntos... No es descabellado pensar que se puede hacer, pero claro, hay que empezar a ganar partidos ya. Pues yo, eh, con tantos himnos que tenemos, lo que nos queda ahora con esta nueva etapa, yo creo que el color esperanza de Diego Torres, ese es el himno en estos momentos de, del Elche Club de Fútbol, por muchos que se escuchen en el estadio hoy. En a, no hay a todo gol, pero sí hay somos de primera, Paco. Sí, la, ter la tertulia mensual eh, sobre la actualidad del Elche Club de Fútbol y hoy bueno pues estaremos a las diez y cuarto en el horario habitual de a todo gol. Hoy con somos de primera. Eh, nos acompañará el exentrenador del Elche actual entrenador del Alcoyano, Vicente Parras. Nos acompañará el exjugador del Elche, Paco García, y también el exjugador del Elche, Javier Compani. Serán nuestros tres invitados, dos exjugadores y un entrenador para Para desde su punto de vista analizar si puede haber o no milagros, si puede haber o no eh, esa machada de conseguir la permanencia y si ven a Pablo Machín como el David Copperfield que necesita mm. el Elche en estos momentos. Pues hemos tenido encuentros para hacer ese análisis de la nueva era de Pablo Machín. Habrá otro encuentro amistoso este miércoles también a, puer a puerta cerrada, así que estaremos muy atentos y pues sí se puede, ¿no? Sí, mm, se puede. Se puede, se puede y quedan muchos partidos todavía. Hay que tener fe que cosas más difíciles se han visto. Gracias, José Antonio. Gracias, Ros. Gracias, Paco. Gracias, Ros.